absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz estás entrando, estás entrando en el espacio en blanco una puerta a nuevas dimensiones de la existencia una nueva perspectiva sobre la realidad Espacio en Blanco Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias y es el momento en que echamos a andar esta segunda edición de Este Mundo del Misterio aquí en Radio Nacional de España Y inicio los saludos más cordiales en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar su programa Un auténtico placer estar aquí y compartir con todos este tiempo especial de radio No nos cansamos de agradecer a todas las atenciones y la acogida a nuestro programa. Semana a semana vamos sintiendo que se van sumando más y más oyentes que nos van recuperando en su memoria, como ellos dicen, y otros nuevos que no nos conocían. Así cada día somos más y se lo agradecemos. Solo de esa manera podemos ir llenando las páginas de este espacio en blanco con los mejores temas y esas informaciones que solo aquí, en este programa, podrán escuchar. Y para hoy hemos preparado dos temas inquietantes. Buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás? Así es, dos temas inquietantes. Buenas noches, Miguel. Hoy hablaremos de casas encantadas, pero no nos vamos a eh, limitar a explicar los fenómenos, sino que hablaremos de casos concretos. Y escucharemos el testimonio de personas que estuvieron allí y presenciaron en sus propias carnes lo que ocurría. Eso será nuestro primer tema. Después hablaremos o mejor dicho viajaremos hasta la luna allí parece ser que se han encontrado muchas más cosas de las que nos han contado cosas que, que quieren que permanezcan en secreto pero, pero nosotros vamos a ir desvelándolas poco a poco esta noche ¿Tenemos concurso también como otras semanas? Así es, tenemos concurso también esta noche serán cinco libros los que sorteemos Casas Encantadas de nuestro invitado de esta noche Francisco Contreras así que ya están las líneas abiertas el 900-137-137 y recordamos que también tenemos un correo electrónico 3w espacio en blanco .es que también está operativo desde este momento. Ahí están las formas para entrar en el programa Y nos gustaría también saber la gente que nos escucha Desde diferentes partes del mundo La llamada es gratuita Así, así es, que Miguel, pueden aprovechar para llamarnos, ¿verdad? Sí, sí, cada vez nos damos cuenta de Que hay más oyentes, más amigos del Espacio en Blanco Que nos escuchan desde fuera de nuestras fronteras Y nos gustaría que nos escribieran O nos llamaran al 900-137-137 Para contarnos desde donde nos oyen Y qué tal llamada, ¿Se sintoniza desde allí? Llamada gratuita, así que aprovechar Si queréis, así sabemos desde dónde se nos está escuchando Y nuestro tema nuestro primer tema de esta noche nos va a llevar a conocer Casas Encantadas. Tras esa primera introducción entramos de lleno en el tema. Recordar que hay un concurso, cinco libros, eh, solamente con llamar a 900-137-137 podrán optar a él. Y tras esa introducción empezamos. El enigma de las casas encantadas sigue siendo un tema estremecedor y en muchas ocasiones inexplicado. En la actualidad siguen siendo numerosos los casos de personas que aseguran haber presenciado apariciones fantasmales e incluso afirman cohabitar con entidades del más allá. Puertas que se abren y se cierran solas. Muebles movidos por fuerzas invisibles. Sombras e imágenes que aparecen súbitamente en las habitaciones. Golpes, pasos que se escuchan en salas abandonadas. A veces gritos, gemidos. Estos son algunos de los fenómenos que se manifiestan en las llamadas casas encantadas. Aquellos que los padecen viven primero el desconcierto y después un miedo cerval cercano al pánico. La realidad es que existen numerosos testigos que atestiguan haber presenciado estos fenómenos, padeciendo muchas veces la incomprensión y la incredulidad de los que los rodean. ¿Pero acaso mienten para alcanzar notoriedad o por algún otro motivo? ¿Será que fantasía no exageran? ¿Es su cerebro el que los engaña? ¿Es su propio miedo el causante de todo? O es que tal vez existe otra realidad que se manifiesta de forma que no alcanzamos a comprender. El tema de las casas encantadas nos preocupa. Son muchos los casos que hemos recogido en estos últimos tiempos y nos gustaría darles alguna explicación. Muchas son las preguntas. ¿Han existido siempre casas encantadas? ¿Son recientes los fenómenos que lo originan o existían ya precedentes en la historia? ¿En qué momento comienza a tener importancia este fenómeno? ¿Podemos darle alguna explicación lógica a lo que ocurre en estos lugares? ¿Son acaso las almas de los difuntos que reclaman su existencia desde el otro lado de la muerte? o quizá manifestaciones psíquicas de los vivos ¿son todas las manifestaciones iguales? esta noche contestaremos a estas y otras muchas preguntas nuestro próximo invitado es un experto con su ayuda nos adentraremos en este increíble fenómeno Pues ahí estamos en primeros datos. Saludar y presentar a nuestro primer invitado, Francisco Contreras Gil. Don Francisco, ¿cómo está usted? Bien, bien hallado. Felicidades por volver, Miguel. Muchas gracias. Era teníamos tantas ganas de volver hasta aquí que es un placer infinito cada semana. Es el regreso del último guerrero al mundo del misterio. Felicidades de corazón. Muchas gracias. Dice que nuestro invitado es periodista, escritor, ha estado colaborando en un montón de medios y actualmente es su director de comentarios de libros.com. ¿Qué es eso? Un portal literario, una aventura maravillosa en la que nos dedicamos a divulgar todas las novedades literarias, comentando los libros. Tenemos un equipo de gente fascinante bueno, abordando las temáticas y haciendo críticas siempre positivas y constructivas a, a todas las obras que, que salen al mercado, entrevistando a los autores y dando a conocer que, que todos llevamos un escritor dentro, tanto conocidos como desconocidos de diferentes materias, misterio, cocina... Novela, ciencia ficción Pero sigues estando en el mundo del misterio Por supuesto, colaborando con las mm -hmm. tres mm -hmm. revistas Donde donde he crecido, Enigmas, Año Cero y Más Allá Con una sección dedicada al misterio Dentro del propio portal, como es Enigmas Pendientes Y haciendo libros Como esta reedición de Casas Encantadas, casas encantadas. Y espero que seas un Colaborador del Espacio en Blanco, en breve Aquí tienes un reportero y un corresponsal en Málaga eh, Será un placer, empezamos rápidamente ¿Cuántas Casas Encantadas habrás Investigado, visitado, en cuántas te habrás Metido? Unas cuantas Sí. Unas cuantas desde que empecé como un mero aficionado allá por 1990 Hasta que di el paso a lo profesional, entre comillas Como director de... Primero como colaborador de la revista Enigmas Cuando era dirigida por nuestro mentor Fernando Jiménez del oso Cuando llevaba la dirección del Departamento de Documentación Servicio de Documentación de Enigmas No los sé, infinidad Lo que sí que te puedo asegurar es que testigos yo creo que más de 500 Y es cierto que son tan violentos y pasan todas esas cosas que hemos contado, movimientos, ruidos, Violenta. voces, golpes. Eh, hay, hay, hay casas encantadas. Las casas encantadas están marcadas por las emociones mm. y están marcadas por emociones desgraciadamente negativas, energías densas, yeah. energías que han sido descritas por infinidad de culturas desde que el hombre es hombre, desde que el hombre tiene noticia de ser hombre, ¿no? Que aparecen reflejados esos fenómenos que hoy llamamos ¿no? que se en las casas encantadas, en, en, en, en los libros sagrados, ¿no? y, y que estoy seguro de que cualquiera de nuestros oyentes, si no lo ha vivido él en primera persona, si no tiene algún familiar o un amigo del cual no duda que se ha encontrado con, con lo imposible y con lo insólito, y son desagradables, sí. Mm -hmm. Sí, porque aquel que vive lo imposible, lo irreal, Miguel, se enfrenta a la incomprensión de esta sociedad siempre te tachan de... Déjame que no se me olvide, luego vamos a dar un teléfono para nuestros oyentes por si quieren ponerse en contacto con nosotros o contarnos esa experiencia eh, misteriosa que hayan tenido hay un grupo de investigación que se está formando en el espacio en blanco para intentar echarles una mano eh, en las casas encantadas no son de ahora hay algunos documentos históricos incluso romanos que hablan de casas donde sí, no sé si el, pequeño... documento, el documento más antiguo que hay son las tablillas arcediosas eh, babilónicas um, en las que ya se reflejaban este tipo de encuentros con Seres del de, de, de más allá, ¿no? Es una creencia animista, en ese mundo paralelo. En las crónicas Plinio el Joven habla de estos fenómenos, en los libros sagrados como la Biblia, en el libro de Job los tienes, en el Corán, que tú conoces perfectamente, también están los yin, ¿no? que además has podido investigar al, al igual que yo en Petra y verlos buenas, y, verlos y sentirlos ¿no? ¿Sí? el, el mundo de, de, lo, de lo invisible del más allá está presente desde que el hombre tiene noticias de ser hombre ¿no? en todas las culturas pero si sí hay un antes y un después en 1848 cuando tres hermanas las hermanas Fox en una pequeña localidad de, de Nueva York bueno de la... De, la provincia de nueva york de hidderba entran en contacto con lo que ellos llaman o ellas llaman el señor pezuñas no esos golpes repetitivos con y esa comunicación con el otro lado no dos golpes y un golpe no ahí nace oficiosamente el mundo de de lo paranormal, más aún cuando John Lewis el primer periodista da a conocer todo lo que ocurre, nace eh, ese interés por la comunidad científica por un campo desconocido hasta la fecha que era el de la trascendencia del ser humano que mm. había más allá de la muerte y si es, si el hombre podía seguir e incluso no solamente aparece esa ese interés por los médiums en este caso las hermanas Fox sino por los lugares donde ocurren fenómenos insólitos y como se produjo cómo se producen, por qué se producen de qué forma, en qué circunstancias es decir, empiezan las preguntas que nos hacemos los periodistas, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Muchas gracias, te las voy a hacer hoy eh, recordar a nuestros, anticipar a nuestros oyentes que vamos a dar algunos testimonios de gente que ha estado viviendo esos fenómenos, eh, psicofonías que se han grabado en algunas de esas casas encantadas no se pierda en el programa de hoy ¿todos los fenómenos que se dan en las casas encantadas se repiten, son siempre los mismos o depende mucho uno de la otra? Bueno, la... la leí antes de entrar en el estudio de la casa de la radio que la fuerza de la radio es que no tiene imágenes ¿no? Uh -huh. la fuerza de las casas encantadas es que se sienten y se viven um, las casas encantadas tienen una serie de parámetros fundamentales y siempre marcados por el denominador común de, eh, de, de, de energías negativas es decir, había un, un pasado truculento, virulento el odio, la mentira, la envidia, el dolor Meyers, que fue uno de los primeros investigadores Creador de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres Allá por el año 1885 Hablaba de lo que hoy conocemos como teoría de la impregnación Es decir, la emotividad y los sentimientos que se producen en una experiencia Un asesinato Se quedan atrapados No sabemos cómo ni por qué en ese lugar Y de alguna manera están condenados a repetirse una y otra vez, ¿no? Como si ese momento de dolor fuera un bucle en el tiempo. Eso prácticamente sería lo que es una casa encantada. Con diferentes aspectos y diferentes circunstancias Siempre va rodeado de descensos De temperaturas Se escuchan eh, sonidos Técnicamente se llaman mimofonías Que no existen Por ejemplo, si se cayeran ahora mismo las velas que tenemos aquí Pero nos hubiesen caído Vajillas que están en su sitio y que parece que se han caído Se escuchan pasos Quizás lamentos Lo más espectacular es la visión De, de espectros o fantasmas Las diferencias entre uno y otro Vendrían, vendrían dadas porque el espectro no interactúa con el testigo y el fantasma sí, como bien sabes y seguro que has contado en todos los programas que llevas emitidos y quizás lo más sobrecogedor y lo que le pone a uno contra la espada y la pared y es que en, en determinados momentos ese fantasma llamámosle fantasma, no por no llamarlo de cualquier otra forma, hay que te quitar los fenómenos eh, sabe algo que tú solamente sabes o es alguien que ya no está aquí ahí quizás se rompen los parámetros que tenemos o los conceptos occidentales que tenemos de vida y muerte 2 y 20, esto es Radio Nacional de España estamos en el espacio en blanco esta noche hablando de casas encantadas, diferentes tipos de casas, dando ejemplos y les vamos a ofrecer en de un momento testimonios de personas que han estado involucradas. Eh, me ha llegado esta grabación que quiero que escuches y quiero que me cuentes dónde fue. Eh, evidentemente estabais grabando, no, estabais, no es una grabación de mucha calidad, ni hay unos primeros planos, pero pasa algo que quiero que nuestros oyentes oigan. Oyen. y vamos a hacer como que y es que a andar. Aquí no va a andar. Y va a tener algún martillo. ¿Cómo que porcaria? No. Si no vamos a entrar, la porta como una estaba pasando aquí con esos, con esos gritos lo imposible, estaba pasando lo imposible quizás he tenido la fortuna o la desgracia eso nunca se sabe de poder grabar un potreis en directo de grabar ese miedo y de que ahora lo podamos emitir y que la gente en su casa, en su cama o en el sillón o en el trabajo en la garita eh, sepa qué miedo se siente ¿no? y cuál es el desconcierto a lo irracional a lo ilógico a encontrarte con algo que no tiene explicación mayo de 1997, calle Lago constanza de Madrid, en el madrileño barrio de, de La Concepción, María Ángeles del Amo, que es la mujer que se escucha de fondo, porque la fuerza del documento no solamente los gritos de Ana y Silvia, 11 y 7 años de edad, cuando se grabó este documento, era que vivía lo imposible, ¿no? sino que eh, en esa casa estaba ocurriendo, estaban ocurriendo todo tipo de de sucesos que se escapaban a la lógica. Ellos se ponen en contacto, como te decía cuando yo trabajaba en la revista Enigmas, con nosotros en busca de desesperado auxilio. Nunca se sabe, el testigo que se enfrenta a lo imposible nunca sabe dónde acudir. Se pone en contacto con la revista y nosotros acudimos ahí para... ...bueno, ver qué estaba pasando... ...intentar dar una explicación... ...uno siempre tiene que buscar una explicación... Mm. ...nosotros, normalmente... ...yo por lo menos en los 15 años que llevo dedicado a esto... ...no la he encontrado... ...pero muchas veces hay explicación... ...bueno, lo que me encontré es a María Ángeles de Ramo... ...una mujer que en apenas 15 días... ...había perdido 15 kilos de peso... ...que llevaba 15 días sin vivir en su vivienda... ...debido a este tipo de fenómenos... ...a dos niñas, Ana y Silvia... ...de 7 y 11 años de edad... ...aterradas... ...completamente aterradas... ...que cada día se enfrentaban a sucesos de este tipo... ¿Qué pasaba? Golpes de origen desconocido como los que acabamos de escuchar... ...puertas que se abrían y se cerraban como por manos invisibles... ...sin justificación alguna... ...pasos de alguien pesado que deambulaba por determinadas habitaciones... ...la situación había generado una especie de psicosis... Eh, terrible en toda la familia hasta tal punto que dos dotaciones de la Policía Nacional de la Comisaría de Ventas habían tenido que acudir al inmueble siempre llamados por María Ángeles del Amo en busca de ese esperado auxilio, ¿no? en busca de, un, de una explicación a eso invisible que les tenía aterrados y que al cabo de un mes bueno pudimos buscarle una explicación que si sí, luego posteriormente te te comentaré, pero lo más sobrecogedor y si quieres Ahora que los oyentes ya saben la historia, que lo volvamos a escuchar, es qué es una casa encantada, o qué se vive en una casa encantada, ¿no? Lo están preparando nuestros compañeros. La fuerza de la radio es que es que no tiene imágenes, ¿no? Ahí está y la imaginación. Más, la imagen es la que le ponga ahora mismo cada uno de los oyentes a una casa encantada. Estaba en la casa hablando con los testigos, el magnético fue un puesto para grabar, y esto es lo que se escucha.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 Oh. espacio en blanco mucho más de lo que puedas imaginar 2 y 25 1 y 25 de las Obras Canarias esto es Radio Nacional de España nuestro teléfono 900-137-137 por si quieren participar en este concurso que tenemos casas Encantadas ese libro que esta noche sorteamos eh, Fran es curioso porque uno no se pone en contacto con eh, los testigos Eh, es muy difícil que eres lo que cuentan, a no sé que tengas la oportunidad Pero es tremenda el impacto emocional que hay cuando te enfrentas con ellos, cuando estás con ellos, ¿verdad? No. Descubres que no pueden estar mintiendo, es decir, que esa congoje que hay debe ser debido a algo ¿Qué, qué te voy a contar a ti, Miguel? Y esto nos mm -hmm. peloteo, ¿no? Después de tantos años, eh, el que ha vivido lo imposible cambia radicalmente Las personas que se han enfrentado a este tipo de situaciones cambian sus conceptos de la realidad, es otra perspectiva de la realidad la que tiene ¿no? Y a ellos no les puedes engañar. No estamos hablando de alucinaciones, no no estamos hablando de trastornos mentales, no estamos hablando de visualizaciones o observaciones erróneas que haberlas hay, o de fraudes conscientes que hay en estos tipos, y muchos, publicitarios, económicos, de carácter protagonista o céntrico, no, no, estamos hablando de experiencias límites, que, que, que, que dejan marcado a la persona que las vive y las deja marcada para siempre y normalmente no suelen ser agradables no no esto no, no. aquí yo los, los casos y son muchos muchos que puede investigar yo y un montón de, de compañeros que hay dentro del mundo del periodismo del misterio que hemos acuido a casas encantadas lo sabemos no son agradables cuando yo hablo con Concepción Gutiérrez Lázaro, la madre de Estefania Gutiérrez Lázaro. Luego vamos, vamos a contar un poco su caso también. Ella no ha vuelto a ser la misma. Cuando hablamos uh, con Ma la misma María Ángeles del Amo, la protagonista de este caso, no, no ha vuelto a ser la misma. Con todos ellos sigues teniendo un contacto. Sabes perfectamente cuando te están engañando. Sabes perfectamente um, después de diferentes entrevistas con la perspectiva llevándolos donde tú quieres llevarlos intentando ver qué hay detrás y sobre todo bueno hay un marchamo de autenticidad y de realidad cuando te encuentras y me ha pasado en más de una ocasión que es, te voy a contar una cosa pero por favor no se la cuentes a nadie ¿no? ellos te abren su corazón y te cuentan algo que, que les ha marcado y que les marca para el resto de sus vidas tenemos que darnos prisa porque hay muchas cosas que quiero que contemos vale. espíritus, fantasmas, muertos eh, el propio individuo, qué es lo que provoca una casa encantada Mira, qué, cómo, cuándo y dónde, por qué. ¿Cómo, dónde? Son preguntas básicas. A día de hoy no hay respuestas. Te lo sintetizo. Hay diferentes... Porque lo que sí que he aprendido después de tantos años investigando fenómenos paranormales es que no soy experto en nada. Y que dogmatizar sobre este tipo de cuestiones o dar por hecho cosas es, es meterte en un vericueto del cual no salir. No sabemos realmente a qué nos enfrentamos. Por un lado tendrías la teoría de la impregnación. Fred Meyer, ya te decía, uno de los investigadores de la Sociedad Psíquica de Londres... ...que ya en 1885 bueno, dejó estipulado que hay la, la energía de una vivencia personal queda impregnada en ese lugar... ...y hay diferentes personas con una sensibilidad especial que lo ven, que lo que lo, que lo viven... ¿no? ...y que son capaces de, de, de, de, de sentirlo y de, y de verlo. Por otro lado, la teoría de la capacidad psi de nuestra mente, que ya dejó estipulada Joseph Ryan... Allá por el año 1969, la, so la Sociedad para el Avance de las Ciencias Americanas, gracias a sus estudios en la Universidad de Duke en Durham, determinó que la prapsicología era una disciplina académica y científica porque nosotros tenemos una serie de capacidades que él dividió en capa, gama, sería muy largo de explicar. Bueno, a través de esa capacidad sí, nosotros podíamos generar esos eh, fenómenos, incluso de forma inconsciente, lo que ahora actualmente la prapsicología científica llama Potres, psicoquinesis espontánea recurrente, es decir, en un momento de tensión emocional, de estrés, de angustia o de depresión, nosotros provocaríamos movimientos de objetos, el abrir y cerrar de puertas, la teoría animista, es decir, la creencia en el más allá, que no deja de ser una creencia, una religiosidad, que es la que siguieron, bueno, astrónomos como Cámara Flámarion a principios del siglo y que divulgó, hizo popular, Allan Kardec, con esos famosos libros que es el Espiritismo, el Libro de los Medios y quizás la última y la que más en boga esté que fue propuesta ya por los años 60 sea la de Tirel, ¿no? en la que dice que todo podría ser producto de una especie de productor que pone en escena algo y que nosotros interpretamos como del más allá cabe también la posibilidad de que Con esto de la física cuántica, qué tan de moda está, la teoría de las cuerdas, los mundos paralelos... No nos metamos por ahí. Vamos, si te parece, a ir analizando algunos de los casos que tú has investigado, casos asombrosos, como decíamos antes, con algunos testimonios y algunos documentos increíbles que vamos a escuchar aquí. Después de esa introducción, vamos con ello. Uno de los primeros casos al que esta noche queremos pasar revista es el que sucedió en el edificio actual de la Diputación de Granada. Sobre él nos cuentan alguno de sus protagonistas. Los fenómenos que se manifestaron fueron muy intensos y variados. Máquinas de escribir que teclean solas en mitad de la noche. Ascensores que funcionan de manera sobrenatural. Archivadores metálicos y otros objetos contundentes de oficina que se desplazan de un lugar a otro como por arte de magia mesas y sillas que se caen al suelo de una manera inexplicable estos fueron parte de los muchos fenómenos y episodios sobrenaturales que tuvieron que vivir los empleados administrativos y los guardias jurados de la Diputación de Granada ocurrió en el mes de diciembre de 1986 Pero hagamos un poco de historia. Según las guías de Granada de Manuel Gómez Moreno y Antonio Gallego. El edificio que albergaba la institución fue antiguamente una mezquita árabe. Tras su demolición, se levantó sobre ella la iglesia de la Magdalena. También en ese mismo solar estuvo ubicado el cementerio. Alrededor del año 1892, la parroquia dejó de funcionar y el edificio fue utilizado como almacenes hasta la década de los 70 cuando la multinacional norteamericana walworth adquirió el edificio para establecer una moderna sucursal Durante las obras de derribo del viejo edificio la idea de escarbar 7 metros y medio para asentar los cimientos iba a provocar un macabro descubrimiento ocultos en el interior de un muro salieron a la luz gran cantidad de huesos y restos humanos un siniestro hallazgo que recordaba así el arquitecto que dirigió la operación Antonio Rodríguez cuando estábamos abriendo el muro para dar acceso a la nueva obra del edificio colindante nos quedamos estupefactos aparecieron varios esqueletos de niños recién nacidos junto al de un adulto lo curioso es que antes de introducir los taladros yo advertí que había ladrillos que no pertenecían a la construcción original. Los originales habían sido sustituidos por otros que, a mi parecer, databan de primeros de siglo. Durante la década de los años 80, los grandes almacenes cerraron sus puertas definitivamente al público. ...y poco después el edificio se convirtió en la sede administrativa... ...de la Diputación de Granada. Entonces comenzaron a manifestarse los extraños fenómenos... ...que aterrorizaban a sus empleados. Testigo de los sucesos que ocurrían en las dependencias del edificio... ...fue José María Moya. Con todo el lujo de detalles relataba como una extraña presencia estuvo acosándole en una noche de vigilia en la cual prestaba sus servicios en mi vida había sentido tanto pánico ni visto algo igual me hallaba reclinado en un sofá de recepción pasadas las 12 de la noche cuando un aura luminosa se posó sobre mí intenté levantarme pero aquello me lo impedía creí que había llegado mi fin Por fin pude levantarme y aquello desapareció. Entonces salí despavorido a la calle y no regresé hasta que amaneció. Así empezaron los fenómenos, pero hay mucho más. Ese es un poco parte de la historia de ese edificio, de lo que había vivido antes empezaron los fenómenos y vosotros, tú fuiste a investigarlos ¿qué te encontraste? ¿qué ocurrió? ¿qué pasaba? he, he podido hablar con las personas que, que investigaron el caso ¿no? uh -huh. y he podido hablar con algunos de los testigos incluso hace unos meses en, en una firma de libros de Casas Encantadas en, en una de las librerías AAPEA podía hablar con, con periodistas que, que, que cubrieron el caso como era Juan Enrique estamos ante uno de los, de los grandes casos de eh, casos Hay en España ¿no? La primera investigación oficial por parte de un grupo de investigadores de lo paranormal, como era el grupo Omega, autorizada por instituciones oficiales. Esa introducción que has hecho resume absolutamente todo lo que es eh, el expediente de Diputación de Granadas o el expediente Padre Benito, que es nuestro protagonista. En diciembre de 1985, en la calle Mesones número 22, se abre al público de la institución gubernativa y acaba de, los... de la Diputación de Granada. Diputación la la institución gubernativa y lo que lo que empieza a suceder es que sus trabajadores cada mañana se enfrentan al desasosiego, al temor, al, al incierto, a, al desaliento ante tener que acudir a un sitio donde ocurren fenómenos que no tienen explicación bajo ningún concepto por ejemplo despachos en los que los teléfonos suenan de forma repetitiva y constante pequeños objetos como máquinas de escribir que empiezan a ser tecladas por dedos invisibles que lo veían la gente que está hoy archivadores que son movidos abiertos y cerrados golpes exactamente el mismo tipteo que ocurría en hideba con las hermanas fox sucesos que poco a poco van mirando la la, la estabilidad psicológica de los trabajadores y que hace que José Luis Bedina, el que por aquel entonces era vicepresidente de la Diputación, se ponga en contacto con el que era uno de los grupos más reputados de investigación como era el comandado por Juan Burgos. Eh, ante el cúmulo de situaciones extrañas en los que había también eh, la visión de sombras errantes por diferentes pasillos de, de, de un edificio que ya era lóbrego de por sí. Eh, todos los que sean de Granada y para los que no sean lo contamos o hacemos una fotografía con palabras, eh, está ubicado en el centro de, de, de Granada, mmm, sin ventanas, como un búnker totalmente cerrado, encerrado en sí mismo además, en un edificio que parecía tener una vida propia encerrada en sí misma, un edificio lóbrego, oscuro, truculento, edificado en un sitio marcado por la muerte, Ahí había varias mezquitas estaba la iglesia de la Magdalena, como decías en la introducción con su campo santo, por eso se encontraron cadáveres y e incluso con leyendas perdidas en el tiempo sobre antiguos asesinatos y homicidios extraños allí lo cierto es que Juan Burgos, a petición como te decía de Josésé Luis Medidina acude allí para investigar e intentar buscar una explicación a qué situación están viviendo sus trabajadores es decir, no era normal lo que allí se vivía no era normal el estado anímico que tenían y desde luego había que poner remedio a, a una situación que se les estaba escapando de las manos las noches del 21, 22 y 23 de diciembre de 1985 acude el equipo de Juan Burgos con Concepción Castilla, con Pilar Perry con el doctor Rodríguez Galindo con Antonio Carmona y deciden bueno hacer diferentes eh, ...trabajos de investigación para ver o dar una explicación a lo que ocurre... ...y lo que lo que sucede es algo sobrenatural y, y sobrecogedor... ...y que ha quedado grabado en el inconsciente de todos los granadinos... ...y todos los amantes del misterio... ...y, y que seguramente sorprenderá a todos los que desconocen esta historia... Eh, ...ellos planean tres noches de investigación... ...ellos mismos en el momento que entran en la Diputación de Granada... Eh, ...se dan cuenta de que se están enfrentando a un caso que no es normal escuchan voces masculinas de alguien que no está con ellos pequeños objetos como una pitillera como así relataba Pilar Perry una de las investigadores se levantan son como por manos invisibles levitan ante ellos ven pequeñas eh, esferas bolas, figuras luminosas diferentes figuras geométricas por diferentes estancias y quizás lo más sobrecogedor en un momento dado es la captación de sonidos Bueno, sonidos de voces sin rostro como estamos escuchando por ahí abajo en esa en ese fondo pero vamos a poner una lo que vamos a escuchar se consigue lo que, lo, lo, lo que vamos a escuchar se consigue por por Antonio Carmona, uno de los investigadores la segunda noche de investigación y quizás es el anticipo a lo que ocurrió horas más tarde de grabar esto ¿no? si quieres te lo adelanto antes de poner esa, sí, sí. esa ese documento sonoro en, uno un, en un momento determinado durante uno de los, bueno, de los trabajos de investigación Ellos van con diferentes mediadores de campos electromagnéticos Para ver si bueno, pues los sistemas eléctricos pueden tener un mal funcionamiento Y provocar esos fenómenos luminosos O esos sonidos inexplicables que en otros casos ha ocurrido Y cuando Juan Burgos en un momento determinado está bajando al sótano Ve que su medidor, el indicador de su medidor se dispara Hay una especie de locura en su aparato Si sí, repentinamente contra uno de los muros Curiosamente donde se descubren los esqueletos Se produce una especie de aparición De, de, de flash luminoso Se produce un arco voltaico Que sale de la pared a su aparato Él sufre con una especie de agresión en su mano Que queda reflejada posteriormente con, con unas marcas de incisivos Te digo de incisivos porque el doctor que iba con ellos Así lo dijo No es porque lo diga yo lo digan ellos, Sino porque así lo atestigó el doctor Galindo, y en un momento determinado Juan Burgos ve una, un ser de rostro aguileño de unos 40 años de edad o un ser paseando por el muro ¿no? curiosamente lo que nunca se ha divulgado es que a la vez que Juan Burgos veía ese ser en diferentes plantas, que son tres se producían diferentes apariciones de seres parecidos o del mismo ser, que quizás es la locura o lo, lo abstracto o lo irracional de todo esto ¿no? y curiosamente Antonio Carmona el investigador que realizaba las psicofonías, es decir, para todos aquellos que no sepan lo que es la psicofonía, la captación de voces supuestamente del más allá, que nada te, tienen que ver con efectos de nuestra mente, ni ondas mm -hmm. residuales hercianas, que captaba lo que íbamos a escuchar. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si quieren participar en este concurso, Cases Encantadas ese libro que hoy estamos sorteando, y lo que se escuchó fue esto. Eh, quezá al principio no lo puedan entender bien luego explicamos lo que se lo que se dice parece la última parte que dice más o menos claramente... ...os arrepentiréis, ¿no? Pero antes... Que en más, la compañía... ¿no? En la compañía... Tengo ya... Pues, en la, en... No, no está muy claro qué es lo que dice... Y, ...y no hay no hay una unanimidad entre todos aquellos que investigamos fenómenos paranormales... ...ni siquiera de los propios investigadores en, en saber qué dice... ...lo cierto es que esta voz truculenta, grotesca, amenazante masculina de alguien que parece mayor no eh, bueno pues se, se registró en el mismo en el preciso momento en que Juan Burgos veía a ese ser de rostro aguileño yo te diría que hasta canoso aunque él nunca lo dijo eh, paseando por los muros claro, quizás lo más sobrecogedor teniendo en cuesta claro está, y esto hay que decirlo que no estamos hablando de ningún fraude es decir, esta psicofonía se tomó sea lo que sea, no sabemos si es una voz del más allá siquiera era imposible que eso quedara registrado en, en las cintas de Antonio Carmona y del equipo. Avisamos no que... que lo vamos a volver a poner, pero eh, no no nuestros lo... oyentes lo, lo van a escuchar. Sí. Eh, lo, no sabemos qué es lo que es. Eh. Esto no quiere decir que sea un fantasma. Lo que sí que está claro es que no fue un fraude. Es decir, había unas medidas de seguridad para esa captación, que eran las cámaras Faraday, que impiden que las ondas cercianas como las que nos rodean ahora y la que hace posible que los oyentes escuchen nos escuchen ahora mismo, eh, se inserten. Eh, y sea un residuo es imposible que una de una forma inconsciente fuera producida por la voz la ventiloquía del, del investigador mm. se producía a la vez que Juan Burgos tenía ese encuentro claro lo más sobrecogedor de esto miguel lo que a uno le rompe los esquemas es que el caso cayó en el olvido el grupo Omega Juan Burgos pasa esas tres noches de terror sale de la Diputación de Granada convencido de que se ha encontrado con un caso en, en los que te topas con el más allá con lo irreal y con lo invisible, ¿eh? en los que pones en jaque cualquier tipo de parámetros y concepciones de, de vida y muerte, como te decía hace unos minutos. Y lo interesante es que tres años después, cuando esta, publica seis, esta historia se publica, que es cuando se cierra la Diputación de Granada, bueno, dos periodistas del Ideal de Granada, entre ellos Juan Enrique, Juan Enrique Gómez... Um deciden hacer algo que nunca se había hecho en la historia de lo paranormal en este país y era que Juan Burgos y el resto de compañeros le dijeran o le dieran los datos de cómo era ese ser Andrés Soria que era el dibujante del periódico para publicarlo lo más sobrecogedor es que en, tras la publicación en diferentes seriales el, uno de los penúltimos fue ese rostro que ellos habían visto en, en el periódico empezaron a recibir cartas primero al ideal luego en otros medios de comunicación cuando se hicieron reportajes de televisión incluso Fernando Jiménez del Oso dedicó un, un reportaje en, en la mítica revista Espacio Tiempo al, al tema, empezaron a recibir cartas de gente que reconocían a ese, a, ese, a ese individuo a ese personaje ¿y quién era? según todas esas cartas, esos oyentes de radio espectadores de televisión o lectores de periódicos el padre Benito uno de los últimos sacerdotes de la iglesia de la Magdalena templo sagrado que estuvo ubicado en el mismo lugar donde Está hoy la Diputación de Granada que hoy sigue abierto con ventanas, con otro aspecto, como ser el catastro en la calle Mesones número 22. ¿Y los fenómenos ahí ya han cesado entonces? Hasta donde sé, durante la reforma del edificio fue avisada la policía local hasta en dos ocasiones porque los obreros afirmaban vivir sucesos extraños. Durante la reforma, es decir, pasó de ser un edificio encerrado en sí mismo, tosco, oscuro, truculento, a ser un edificio señorial, que le da glamura a ese centro granadino, bello donde los haya, donde se respira alegría. Bueno, pues se registraron fenómenos que no, que no tienen explicación. A día de hoy, yo no tengo constancia, y si sí te puedo decir que he hablado con dos trabajadores. Aunque esto también es parte de las casas encantadas. Las casas encantadas tienen cosas muy curiosas, a lo mejor pasan 20 años, 15 años en los que ese edificio en ese edificio no ocurre nada y de repente no se sabe cómo ni por qué lo imposible cobra forma. Eh, saludos a la gente de Foros del Misterio. Eh, están en Internet ah, siguiendo sí. nuestro programa. Y preguntan. Tenemos un montón de preguntas. Yo no sé cómo vamos a hacer con todas hoy. Eh, ¿Cuál ha sido la casa encantada que más ha impactado en España? Te pido brevedad, por favor. Tenemos bueno, un montón que hablar. Bueno, casa encantada. Eh, vamos a hablar de ella después, si quieres. Vallecas. Vale. Y si me pides un lugar, ve el chite. mucho miedo, de verdad. Vale. Si se ve algo de alguna noticia nueva del Palacio de Linares, ya está sí, todo hablado. Sí, sí. Bueno, he podido <coughs> hablar... Lo publiqué en la revista Más Allá, hace... Dos o tres meses y, y dentro de poco habrá nuevas sorpresas editoriales en las que en las que lo cuento Pude hablar con un, un obrero que estuvo trabajando durante las reformas del Palacio de Linares A lo que es hoy la actual Casa casa América uh -huh. Los oyentes que no lo sepan, ubicado en Madrid, en la Plaza de Cibeles Y ese obrero me confirmó que descubrió una caja herméticamente cerrada Era una urna, si quieres algún día le traeremos al para que te lo cuente al Espacio en Blanco pues Estaba enterrada en la Casa de las Muñecas y lo que encontraron fue un feto Quis, quizás, o lo que él vio era un feto, una especie de feto algo viscoso, como con una especie de piel no era un animal y lo volvieron a enterrar estaba a 50 centímetros, 30 metros antes de entrar en lo que es hoy la Casa de América eso lo preguntaba Félix de Foros del Misterio eh, Sergio dice que preguntaba lo del Palacio de Linares eh, Diego Marañón nos dice eh, si después de haber hablado con testigos haber estado por allí ¿qué, ¿cuál es tu opinión acerca esos misteriosos incendios que tuvieron lugar en La Roya, Almería, en 1941. ¡Hombre! Te pido brevedad, por favor. Los fuegos del <coughs> diablo. Yo creo que si Charles Ford, que fue el primer periodista en El Misterio, estuviera vivo lo tendría catalogado dentro de su caja de zapatos donde guardaba las noticias extrañas como uno de los primeros no se sabe realmente qué, qué pasó lo que sí que es cierto es que subieron hasta Laroya un pequeño pueblo en, en, en Almería más de 30 guardias civiles que salieron de allí como alma que lleva el diablo porque ellos vivieron el fenómeno que el Centro Superior de Investigaciones Científicas como así puede cotejar tiene dos estudios de los fuegos las combustiones espontáneas de la Laroya que así se titulan en, su, en sus dependencias y que tal como vinieron se fueron no deja de ser curioso y eso pasa también en los lugares marcados o las casas más que los lugares o pueblos como Laroya que hay antiguas leyendas que hablan de fuegos extraños fuegos en la mitología romana o dioses incendiarios que eran los refres, creo que se llamaban así los refes ¿no? y hay crónicas en Laroya en la sierra de Laroya de, de esos dioses incendiarios hombre yo me quedo con el testimonio de Cayetano un hombre sencillo noble que, que decía veíamos cuando aparecían los fuegos calaveras cabezas de muertos volando curioso eh, gemma dice veo que esté hablando el polter y de la diputación de granada soy seguidor tuyo y me gustaría preguntarte por qué cree que los investigadores grabaron una psicofonía falsa quien se ve que se ve en youtube que se puede hacer poniéndose la grabadora en la garganta bueno yo no tengo no he visto youtube con lo cual no puedo veres si eso es cierto no yo sí te puedo decir que he hablado con ellos y que m, m, los pocos grupos de investigación paranormal que hay el grupo Epta, el grupo Omega un, son gente seria que trabajan de verdad con, con Nos, rigor científico no estamos hablando de espectáculo televisivo Eh, 900-137-137 en nuestro teléfono echando chispas esta noche vamos con la segunda introducción que nos va a meter en más casos hay más testimonios y más cosas que ah, no hemos puesto la segunda vez la psicofonía para que escuchen, la vamos a poner después y antes que nada, un saludo a la gente de Foros del Ministerio y a toda la gente de los foros que está siguiendo más. ponemos primeros esa psicofonía de nuevo eh, lo que nosotros hemos estado sacando es una compañía en lengua os arrepentiréis, vamos a ver si se puede escuchar ええええええええええええ <laughs> compañía, en lengua, y lo que sí parece más claro es arrepentir. Desde sí, luego, la voz... Y desde es... luego dejar claro que no hubo ningún tipo de fraude, es decir, se si tomaron las medidas adecuadas en este tipo de, de, de pruebas psicofónicas no recomendables para, para muchos de los oyentes que a lo mejor se ponen a jugar e intentar captar lo imposible, es decir, el más allá pasa factura en, de forma inconsciente, hay que advertirlo. Lo no, vamos a decir después. Después de esa segunda introducción tratamos de dar más datos aquí en este espacio en blanco de hoy en Radio Nacional de España. Hay muchos más casos inquietantes de Casas Encantadas. Casos en los que incluso intervienen miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Es entonces cuando se convierten en auténticos expedientes X. El poltergeist de Vallecas, donde una joven muere en extrañas circunstancias a raíz de realizar una práctica ouija. El caso del comisario Fay y la relojería encantada. O la lluvia de piedras que cayó en un cuartel de la Benemérita. Hay más casos en los que intervienen los cuerpos de seguridad. En Villafranca de los Barros o en Santos de Maimona. Pasarle revista y descubrir nuevos misterios será nuestra intención en los próximos minutos. Ahí están unos cuantos casos extraños que vamos a tratar pasar esta noche de revista. Eh, hay una pregunta más que te quiero hacer. Si se sabe, nos preguntan desde Carlos de Toledo. Algo eh, de los fenómenos paranormales que se viven cerca del Alcázar de Toledo, en Toledo. Hay muchas leídas al respecto. Yo tengo documentación de testimonios, pero todavía no me ha podido acercar. ¿no? Pero pero hay muchos testimonios. Yo por lo menos tengo 10 en casa de personas que, que, que han vivido situaciones muy caras, muy raras. Hombre, la casa es su lugar donde ha habido mucho dolor. Y desgraciadamente nos gustan o no nos gusten los lugares marcados por la violencia, por el dolor, por esas energías negativas densas bueno, son más proclives a que sean escenarios de, de lo imposible seguramente nos podría te podría mandar más datos y, y poder investigarlo, está Perfecto. claro le decimos a Carlos que nos dé más datos vamos al caso de Vallecas, es un caso conocido eh, se ha contado en muchos sitios eh, pero hay, hay cosas que quizá para la gente lo conozca un breve resumen no, Miguel, pero, el último que bien, esto me viene muy bien para, por, por, para la gente escéptica, que no es subversiva yo soy el primer escéptico, no hay que dudar de todo decía Germán de a que antes de negarlo o despreciarlo hay que informarse y estudiarlo ¿no? eh, 14 de noviembre de 1992 calle Luis Marín número 8 José Pedro Negri acompañado por cuatro policías nacionales más de la comisaría Vallecas Moratalaz acuden al domicilio de la familia Gutiérrez Lázaro porque desde hacía seis meses vivían toda clase de fenómenos en su hogar hasta tal punto que ellos vivían durmiendo en el salón de su hogar lo que queda registrado en ese informe de la policía y ahí no hay grabadora ni hay vídeos yo estuve tenías bien, que haber visto la cara de los policías es que es que bueno pues desde un crucifijo que empieza a dar vueltas sobre sí mismo unas puertas de un armario que empiezan a abrirse y a cerrarse un policía que echa mano a su arma y apunta a lo imposible porque no sabe qué hay o qué se está pasando un psicólogo como decía eh, Maximino del padre de familia que sale como alma que lleva el diablo de esa casa porque se escuchaban golpetazos así por la calle por las por, la, por las por los pasillos de su casa una fotografía que se quema y que deja impoluto o sea sin tocar el marco una familia aterrada desde que desgraciadamente su hija Stefania Gutiérrez Lázaro practicó el mal llamado juego de la Ouija y fallecía meses antes en estas circunstancias es un expediente X y como ese hay muchos más uno de los últimos que pude investigar en Chiribé en 1999 con dos intervenciales policiales incluso grabadas por las cámaras de Canal Now de un programa que se llamaba Pun de Mira ya, y... el caso de, de esta niña estaba jugando eh, para aparecer en el colegio sí, estef Estefania Gutiérrez burja. Lázaro de una forma inocente como tantos otros eh, jóvenes incluso nosotros <ríe> lo hemos hecho decidió practicar el mal llamado juego de la ueja digo un mal llamado juego porque es muy peligroso mm. Eh, y a raíz de ese juego... Espera, que... ¿hay alguien que dice que vio que en ese momento del vaso salió una especie el, de humo blanco? El, cuando estaban jugando a la Ouija, entró una profesora, el, la profesora rompió la tabla, el vaso se rompió y una especie de humo se introdujo en ella. Desde ese momento, Estefanía Guterres Lázaro, y por espacio de seis meses, empieza a sufrir una especie de, te digo, especie de ataques epilépticos. Te digo especie porque recorrió diferentes centros de salud y ningún médico supo saber qué le pasaba a esa niña, ella entraba en una especie de trance en que una fuerza la poseía, su cuerpo se descomponía, se desencajaba, decía que veía seres de luz agarrados de las manos, que la llamaban, en su casa empezaban a suceder fenómenos de muy difícil explicación, las muñecas que tenían en las estanterías saltaban contra ella, veían a una especie de ser ellutado lutado en una, las, en una de las esquinas, o por lo menos eso afirmaban, y seis meses después, no se sabe cómo ni por qué, Esa niña fallece en el dormitorio de su casa, diciendo que alguien venía a verla, o que alguien quería llevársela. Llegan el tiempo de las noticias, unos minutos para la información, y después regresamos. Tenemos un montón más de casos que contarles aquí en el Espacio en Blanco, y un segundo tema... ...que nos va a hablar de lo que vieron los astronautas en la Luna... ...parece que no estaban solos... ...900-137-137 nuestro teléfono... ...no se vayan que aquí en Radio Nacional de España... ...tenemos mucho que contarles todavía...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 17, 12 y 7 en las Islas Enarias, aquí continuamos el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Un teléfono de contacto 900-137-137 por si queréis intervenir en ese concurso y muchas cosas por contaros todavía de este primer tema. Habrá un segundo que nos llevará hasta la luna para daros detalles de cosas que los astronautas encontraron allí. para no tenemos mucho tiempo. Eh, estabas contando el caso de, de Vallecas, ¿qué pasó? como concluyó? hubo no hubo, hubo, esa, hubo esa intervención policial, los policías huyeron de allí como alma que lleva el diablo, el inspector José Pedro Negri estuvo durante mucho tiempo dado de baja, por y los policías que la acompañan también. El caso se archivó, como tantos otros en, que, que, que hay constancia y que han ocurrido en, en nuestro país, y la familia, como otras tantas, otros tantos cientos de familias que hay, seguramente escuchándonos, Miguel, acabaron acostumbrándose a vivir con lo imposible con lo desconocido, con el sobresalto con el acudir a la cocina y que un vaso salga despedido con escuchar voces que no se deban a trastornos mentales con, con ver cómo se abren y se cierran las puertas o se, se suben y se bajan las persianas acabaron acostumbrándose a eso hasta que pudieron vivir vender hace unos cuantos años la vivienda, se mudaron Alcanzaron la tranquilidad, como así me, me, me confesó Concepción Gutiérrez Lázaro. He podido acudir a, a la antigua Casa Encantada de Luis Marín, hablar con los actuales propietarios, concretamente con Fernando García. Allí no ocurre nada de nada. Ellos no, han tenido, cerrarlo, no han tenido constancia de ningún tipo de fenómeno insólito. Quizás una curiosidad. ¿no? La última vez que podía entrevistar a Concepción Gutiérrez Lázaro para un programa de televisión, en, durante la entrevista, ...en plena entrevista, sin que nadie hablase... ...acompañado por una buena amiga que es Clara Taoces... Mm -hmm. ...hoy redactora jefe de más allá... ...apareció una voz de una niña... ...¿sí? ...que decía, no puedo... ...sin que nadie lo dijera, estabais ahí y se grabó... ...estábamos grabando en plena entrevista y... ...no puedo... ...no puedo... ...bueno, el caso está ahí... ...hay que seguir, lo, lo, lo bonito incluso... ...es seguir viendo qué pasa con los casos... ...aunque hagas artículos, reportajes sigas viendo qué es lo que pasa, ¿no? Porque hay algo más que la información y que el trabajo periodístico, sino la implicación y la búsqueda personal. Hay otro caso, vamos a tener un poquito más de tiempo, te había dicho que cortábamos enseguida, pero vamos a tener un poquito más de tiempo, desmontamos un poco el programa. Hay otro caso que ocurre aquí en Madrid, también que ha tenido muchas implicaciones, que es el caso del Reina Sofía. Tenemos un testimonio también, que lo vamos a poner dentro de poco, pero ¿qué ocurre o qué ocurría en el Reina Sofía? Bueno, la noticia, era, sal, era la, la, la, la noticia salta el 21 de abril de 1995, cuando Álvaro Gariño, en el diario 16, publica un titular que es demoledor, ¿no? que son los fantasmas del reina Sofía. Hoy día no sabe cómo ni por qué, él llega al informe que, que el grupo del padre Pilón, el sacerdote José María Pilón hace, porque bueno, desde que en 1985, si mal no recuerdo que sabré, el, el, el edificio al público los trabajadores viven situaciones al igual que la Diputación de Granada muy insólitas y curiosamente diferentes fenómenos muy curiosos uno, la visión por parte de los guardias jurados de una especie de santa compañía de religiosas, de monjas aquí había sido un hospital aquí ya había sido el antiguo hospital San Carlos pero oh. originariamente estábamos hablando del primer cementerio que hubo en Madrid la verdad es que es un lugar marcado por lo, por lo tétrico, nos guste o no es decir, no un eh, lugar de dolor, de angustia, como te decía, había sido el primer el primer cementerio que hubo en Madrid. Allí se hizo el primer hospital general, vamos a llamarlo así, que hubo en Madrid. Se reunificó todos los hospitales que había en el en aquel. La época dorada fue cuando fue Hospital a San Carlos, era centro de sanatorio mental, eh, lugar de prácticas para para los estudiantes de medicina. ¿Sabes lo que había en las escaleras? hasta donde sé hasta donde sé sí no, que había tumbas sí, pero ponían redes ¿sabes? para que la gente no se tirara de... yo yo he podido saber por el personal que trabaja allí guardias jurados concretamente que todavía quedan las argollas donde se les ataban mm -hmm. en los sótanos no y es que lo visité Hace mucho, mucho, mucho, cuando era hospital todavía, ¿sabes? Y se me quedó, era un niño pequeño, se me quedó grabada la imagen de que había redes en ese hueco de, de, entre las escaleras que supuse que era para que la gente no se tirase y dije, cuando hay redes... Se, porque... Segura, seguramente, ¿eh? porque hay otros hospitales, sobre todo dedicados a aquellos que enfermos terminales, en los que mucha gente se suicidaba. Uh -huh. y es algo que hoy desconocemos, pero que ocurría, ¿no? Había enfermedades terminales como la tuberculosis que llevaban a la desesperación de los enfermos y que decidían quitarse la vida en, arrojándose al vacío, cortándose las venas. Yo he podido saber que todavía hay en los subterráneos del Reina Sofía al cual no te dejan acceder para hablar de los fantasmas bajo ningún concepto bajo ningún concepto se puede meter un micrófono una cámara de televisión Bueno, hay, hay argollas y, y que, que os siguen ocurriendo fenómenos insólitos tenemos un testimonio que vamos a ofrecer a nuestros, a nuestros oyentes eh, vamos con ello Raquel Arrogante fue una testigo de los fenómenos que ocurrían en ese lugar. Buenas noches, Raquel. Buenas noches. ¿Tú estás convencida que había fenómenos extraños en el Reina Sofía? Sí, estoy convencida porque yo tuve una experiencia muy dura allí y bueno ya se habían hecho investigaciones paranormales anteriormente en el museo yo entré a trabajar en agosto del año 95 Tú trabajabas como guardia de seguridad, ¿no? Como guardia de seguridad en los controles de accesos del museo pidiendo las entradas Ya, a mucha gente le suceden cosas extrañas, siente frío cuando entra allí, se siente mal hemos recibido algunas algunos testimonios de personas que tenían que salir enseguida del museo porque sentían que, que pasaba algo ¿Qué te contaron a ti tus compañeros como más significativo que había pasado ahí en el, en el museo? Bueno, lo más significativo fue que bueno, pues que hay una cripta en la que está enterrado de Gataulfo, Sí. Y bueno, eh, se contaba que, que se habían oído pasos, que se habían producido apariciones de monjas, que funcionarios habían marchado del museo voluntariamente y bueno, aparte desapareció un fantasma en el jardín leyendo un periódico por las noches. ...y eso fue que lo que llamó bastante la atención a, a los vigilantes... ...porque era de noche y no había nadie, el busón no se había quedado nadie no encerrado... Uh -huh. ¿Tú, ...entonces ¿tú era extraño. Tú te diste de baja, tuviste te pasaba algo raro como estabas allí, ¿no? Sí, Cuéntanos. yo me sentía mal desde el primer día que entré a trabajar allí... ...tenía síntomas de ansiedad como mareos, dolores de cabeza, eh, mucho frío... ...frío porque yo entré en agosto, pero yo desde un principio estaba me encontraba con frío... Luego aparte pues eh, a finales ya en el 96 me produjo una tensión muy fuerte en los ojos En la frente Notaba como una sensación de fuerza Y no, no podía soportarlo Me salía incluso la voz de una niña pequeña Durante un par de minutos que no lo podía controlar ¿Te salía la voz de una niña pequeña? Como si te poseyera algo Como si me poseyera algo, sí Porque cuando se me producían esas tensiones Que he comentado antes Era como si yo notara una fuerza dentro de mí Como si me succionara algo Como si, me, como si yo estuviese absorbiendo algo Y, ...y eso se producía únicamente en los pasillos donde yo trabajaba... ...fuera de, de los pasillos o del museo yo no me encontraba mal... ya tuviste que darte de baja? Tuve, tuve que quedarme de baja... ...primero me dio la baja el médico por una... ...cefalia tensional que me decía que tenía... ...y, y bueno, eh, yo no podía dormir tampoco... ...y me dio la baja durante un mes... ...tocaba tranquilizantes también... Y yo voluntariamente me he al cabo del, del mes estar de baja porque volví a entrar al museo, me encontraba mal y decidí pedir la baja voluntaria a la empresa de seguridad en la que yo trabajaba. Uh -huh. Raquel, gracias. ¿Ahora estás mejor ya? Eh, sí, sí, ya uh -huh. bueno, sigo en tratamiento psicológico, uh -huh. tomo pastillas, pero bueno, me estoy tratando de una depresión desde entonces y, y bueno. Te deseo que te pongas lo, antes, eh, lo más pronto posible mejor y gracias por contarnos la experiencia. Un beso grande muchas gracias hasta hasta luego. hasta luego ahí estaba el testimonio de una persona que trabajó allí pero hay muchos más casos ¿verdad? y hay muchos más testimonios en muchos otros lugares Raquel Arrogante para mí es espectacular ¿no? cuando uno se encuentra con el misterio cara a cara las consecuencias que pueden tener son estas tu vida ya no vuelve a ser la misma y bueno se produce una serie de de cambios en tu estabilidad emocional y mental que, que, que bueno que no, no te dejan volver a ser igual en otros casos te cambian los parámetros ¿no? Raquel Arrogante es una más de los muchos yo he podido hablar con una decena de testigos que afirman que en ese edificio construido por Hermosilla y terminado por Sabatín en el siglo XVIII que hoy alberga unas maravillosas colecciones de artes parece que habita algo más algo invisible y estoy yo les invito a los oyentes a que vuelvan a la reina sofía no y que lo vean con los ojos con los ojos del misterio con la historia que les estamos contando ¿no? igual se encuentra ata quizás recuerden lo que publicaba la, la, la ilustración española no hace muchos años que decía que los enfermos se asoman por las ventanas del hospital cuando atardece para tomar el aire y descubren sus rostros amarillo, amarillentos algo que algunos casi moribundos rostros empalidecidos por la enferme, enfermedad ¿O quién sabe si por el sufrimiento de pernoctar en un edificio... ...donde suelen ocurrir cosas extrañas, nunca explicables... ...apariciones y ruidos fantasmales... ...según se quejan los propios enfermos? 900-137-137 Lo más sobrecogedor... Es el teléfono para el concurso que tenemos esta noche... ...de Casas Encantadas, esta noche lleno de voces por todos los sitios, sí. Lo más sobrecogedor, perdona Miguel... Es que Raquel Arrogante ha hecho algo que no ha hecho nadie. Contarlo. Y denunciarlo. Y lo más sobrecogedor es que la oficina... Bueno, el director general de Atención a la Ciudadano y Coordinación de Servicios de Ayuntamiento de Madrid... Le contestó a sus denuncias diciendo que en relación a la reclamación incuada en esta oficina con su nombre y una vez estudiado el tema que nos plantea por el Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud de la Consejería de Sanidad hemos de comunicarle que esta administración carece de competencias para la investigación de fenómenos paranormales claro. llegó a la audiencia nacional y el caso quedó archivado te podría contar otro más sobrecogedor su protagonista se llama Mercedes Soto era guardia jurado en el antiguo hospital La Cigüeña de la capital del Turia de Valencia hoy es Consejería de Bienestar Social allí en los años 90 se publicó o se filtró a la prensa que se sucedían las apariciones de lo que llamaban la dama rosa muy parecida a la dama blanca de la casa de las siete chimeneas aquí en Madrid en la plaza del Rey sin número, sede del Ministerio de Cultura Merche Soto y cualquier día estará en los micrófonos del espacio en blanco para dar esa otra perspectiva de la realidad no solamente afirmó ver a esa dama sino que lo dejó rubic, rubricado en los informes Sus compañeros de, impusieron a sus superiores hacer las rondas en pareja por el miedo a encontrarse con lo desconocido y los informes eran cambiados. No te lo digo yo, lo dice ella. Te podría ir contar un caso más. Príncipe Vergara, número 179 de Madrid, Auditorio Nacional de Música. En los despachos administrativos de la joven orquesta no van a querer hablar, pero yo te puedo decir que muchos de los administrativos han vivido Sucesos que no tienen tampoco explicación y que en las salas donde se vamos a escuchar grandes sinfonías, donde vamos a deleitarnos con las músicas, con las notas, cuando no hay nadie, cuando aquel lugar ya se ha cerrado al público, se escuchan aplausos, se escuchan voces, se escuchan pasos... Una situación que, según me filtraron, llegó a producir que una brujita, entre comillas, hiciera una especie de limpieza energética porque no, no podían afrontar la situación. Habría más casos. La Facultad de Derecho de Córdoba, la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Villa Franca de los Barros, los Santos de Maimona. El, el, el número de sucesos es interminable. El, elige uno para casi terminar y luego tratar de sacar conclusiones. Quizás donde he pasado más miedo. ¿Dónde? No es una casa, es un pueblo. Es un pueblo abandonado. ¿Del Chite? Que se llamaba El Chite, a 50 kilómetros de Zaragoza. Un, mon, un pueblo fantasma y el monumento a lo que no debe volver a pasar en este país, que es una guerra civil uh -huh. donde bueno un pueblo que se ha convertido en una fosa común donde hay 5.000 personas enterradas donde bueno curiosamente, durante un, un reportaje televisivo coincidiendo con la grabación del laberinto del fauna de Guillermo del Toro los guardias jurados pudieron ser testigos de lo imposible y a mí me tocó vivir lo imposible con esos guardias jurados con Pedro Fernández Cuando uno está dentro de una iglesia abandonada, tiroteada, y se encuentra con algo que no tiene explicación, uno se hace muchas preguntas. A día de hoy no sé lo que es. Y si te digo la verdad, eh, no sé lo que es, no sé lo que vimos, ni, ni, ni le quiero buscar más vueltas. Pasó y está. Tampoco sé si fueron los, los, los fantasmas de, de nuestra mente que son contra los primeros, contra los que hay que luchar. 3 y 21, 2 y 21 en las Islas Canarias, ¿qué hacer cuando una persona está en una casa encantada para terminar? Tranquilidad, porque todos los expertos, in... yo no me considero experto, es pues considero experto a, a Charles Rich, premio Nobel, eh, creador del Instituto instituto de París de Meta Psíquica, eh, o cualquiera de los otros grandes eruditos de la Meta Psíquica, o de los grandes investigadores de los 70, el propio Germán de Arbumos en nuestro país, o el padre Pilón, Bueno, no alterarse porque el miedo retroalimenta esos fenómenos, no sabemos cómo ni por qué. Acudir a especialistas dentro del campo de la salud mental porque hay muchos trastornos que son equivocados, esa es la realidad. Por supuesto no acudir a muchos videntes y a muchos brujos porque no, no espantarán los fantasmas sino que vaciarán los bolsillos. Miguel, uh -huh. tú lo sabes bien. Uh -huh. Sí que hay gente profesional de verdad. Y hay gente que tiene dones, vamos a llamarlo así, que trabajan con seriedad y honestidad, pero no son los que muchas veces se anuncian ni lo vociferan. Y solo pues, por supuesto que también tenga mucho cuidado con muchos investigadores, yo los categoría de bazofia, porque van allí, sacan los cuartos, dan una explicación y se van corriendo. Que se pongan en manos de especialistas, que te llamen a ti... Por Entonces, ejemplo, ¿sería una, una buena opción? el o... teléfono que vamos a dar, si me permites, 9-1-3-4-6-10-55, 3-4-6-10-55. Ahí vamos a recoger algunos casos y trataremos de echarles una mano. Claro sí. eh, ¿Cómo se puede la gente poner en contacto contigo? ¿Cómo pueden conseguir el libro? Bueno, a través de la página web comentariosdelibros.com. Y bueno, ahora mismo cualquier oyente que quiera conseguir el libro dedicado, si si entra en www.agpa.com, bueno, pues hay una buena promoción que se está haciendo desde desde Agapea, pero comentarios de liberos.com y entramos en contacto, sino a través de tu programa, por supuesto. Eh, y sobre todo tener mucho cuidado con estos temas que no son para jugar, ¿verdad? No, no. Eh, cuando uno abre la puerta al más allá, puede estar abriendo una puerta a un camino sin retorno. Igual el más allá entra. Gracias, Fran, Francisco Contreras, por haber estado con nosotros. Te he lo mejor y espero volver a verte dentro de un poco en el espacio en blanco. Aquí tienes un reportero, aquí tienes un corresponsal en Málaga la Bella. Felicidades por volver. Muchas gracias. Seguimos con más temas a toda prisa en Nuestro concurso sigue adelante 900, 137, 137 por si quieren participar Y hay cosas que no nos han contado Que ocurrieron en la luna Nosotros queremos darles esta noche todos los datos Música ¿Oculta la NASA pruebas sobre la existencia de vestigios humanos en la Luna? Los asistentes a la conferencia de prensa que dieron dos extrabajadores de la NASA se quedaron atónitos cuando Ken Johnston y Richard Hoagland revelaron que dicha institución tiene en su poder fotografías que así lo muestran. Fueron captadas en el alunizaje del Apolo 11 en 1969. Ambos participaron de manera directa en esta travesía cuando los dos astronautas norteamericanos que por primera vez pisaron el suelo lunar Armstrong y Aldrin observaron y captaron imágenes de extrañas esculturas sobre la superficie del satélite terrestre. Johnston asegura haber recibido órdenes directas de eliminar todo rastro de aquellas fotografías. No obstante, él las conservó en secreto tratando de evitar que se perdieran unas pruebas tan importantes El exdirector de la sección de conservación de fotos de la NASA, Johnston aseguró que las fotos publicadas en la prensa eran falsas fueron editadas con el fin de borrar y ocultar las evidencias dejadas por las fotografías originales Por su parte, el ex asesor de la NASA, Richard Hoagland, señaló que los astronautas trajeron también algunos productos artificiales que hoy forman parte de la tecnología de países como Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón. Curiosamente, países que en estos tiempos disputan una nueva carrera espacial para llegar a la Luna? Estos hechos sucedieron después de que el segundo hombre en pisar la luna Edwin E. Aldrin confesara que había visto un ovni cercano al espacio lunar Mucho se ha hablado sobre supuestas ruinas en nuestro satélite Un asunto sobre el que se cierne el silencio más absoluto El secreto más hermético Sin embargo, poco a poco El Algunos datos van aflorando a la luz. Esta noche, nuestra pretensión es mostraros algunos de ellos. Parece que la luna no es lo que nos han contado. Hay muchos... Secretos y muchos enigmas Y Carlos Gutiérrez esta noche nos lo va a aclarar Buenas noches, Carlos buenas noches ¿Cómo estás? Perfecto, aquí Muy bien, muy bien ah, Me alegro Con ganas de, de contar cosas sobre sobre nuestro misterioso satélite Y nosotros escucharlas Lo primero, quizá, mucha gente dice que eh, la Luna no es un satélite Que es algo algo más, algo extraño, ¿no? Por ejemplo, dice que no obedece a reglas conocidas de la astrofísica, por lo menos en cuanto a su posición, volumen y masa, es 3,66 veces más pequeño que la Tierra, pero pesa 81 veces menos y su órbita es realmente insólita. ¿Qué pasa con la Luna? Pues eso es lo que quisiéramos saber, lo que quisiera saber sobre todo, aunque parezca mentira, los científicos, porque no está todo dicho sobre la Luna... Y, y no solamente que no están estudiadas todas las rocas que las, eh, la misión, las diferentes naves de la misión Apolo trajeron a Tierra eh, eso sería lo de menos eh, la pregunta más importante es ¿qué es la Luna? y sobre esta pregunta que parece tan simple es sobre lo que ni los mismos eh, científicos más reputados se ponen de acuerdo porque ninguna de las teorías que se proponen para su origen eh, es aceptada con, con unanimidad eh, por, por, eh, por el medio científico ...y por lo tanto ninguna de ellas eh, pasa todos los requisitos que, que, se, que han de pasar una, para, una, para que una teoría sea aceptada. Es decir, no se sabe si la Luna se desprendió de la Tierra, si vino de fuera, golpeó con la Tierra y se quedó ahí orbitando... ...o incluso, y esto sería lo más, digamos, sorprendente y algunos científicos aceptan esta posibilidad... ...si la Luna sería una gigantesca, una mm, inmensa nave espacial... Eh, camuflada y recubierta como si fuera un satélite natural y no algo artificial. Según los datos que yo tengo, dicen que en el 70, en los años 70 dos científicos soviéticos dijeron que la Luna era un satélite artificial puesto en órbita por seres inteligentes. Pero parece una locura esto, ¿no? Parece una locura, pero bueno, no lo dijeron dos, eh, dos personas cualquiera. Eh, eran miembros de la Academia de las Ciencias Soviéticas y su teoría trajo mucha cola e incluso a día de hoy sirve para que muchos otros científicos actuales se pregunten sobre si, si, si esto pudo ser cierto y hay numerosas si no quieres llamarlo pruebas los llamaremos elementos de juicio que, que podrían inducir induciera a, a que esto fuera cierto por uno ejemplo uno de los detalles sí uno de los detalles más significativos y que, y que mejor pueden, se puede entender por todo el mundo es que mmm, la Luna parece que tenga unas, un, una profundidad tope. Me explico, cuando la Luna eh, está cubierta de cráteres, todos lo sabemos, diferentes eh, tamaños en cuanto a su diámetro, pero en cuanto a su profundidad, eh, hay una, una profundidad tope de la cual no se sobrepasa. Es decir, contra más mm, grande es el diámetro de un meteorito, más profundidad tendría que... ...más profundo tenía que perforar de la superficie de la Luna. Y esto no es así. Llega un momento en el que a, mm, el cráter no se hace más profundo. Y esto es lo que a muchos eh, científicos les ha hecho pensar... ...que quizás hay algo metálico que eh, eh, impide que algo profundice más en la Luna... Y, ...y ese algo podría ser metálico en base a otras eh, a otros elementos de juicio... ...como pruebas que se han hecho con sismógrafos en la Luna... ...y que los resultados... Mm, ...daban a entender que parecía que aquello sonara... ...como si tuviera un interior metálico. Empezamos bien. Empezamos bien con esta serie de misterios. Cualquiera que lo pueda escuchar dice... ...bueno, nos, nos estamos volviendo locos ya, ¿no? Sí, sí, porque es un... Eh, ...la luna es algo que tenemos muy cerca, ¿verdad? No claro, es como, y aparte no es... parece súper conocida ya... ...y la vemos todas las noches. Sí, sí. Sí, y parece que no nos puede cerrar grandes misterios, pero todo lo contrario, en la Tierra también tenemos, eh, por ejemplo, eh, por hacer una analogía, el fondo marino, y el fondo marino está todavía sin, sin excluir en su mayor parte. La Luna está más lejos, pero visualmente parece que la tengamos muy cerca y sin embargo estamos, como vemos, muy lejos de conocer su, sus misterios que, bueno, que en realidad se encierra. Una pregunta que se hace todo el mundo, durante los años 80, 90 eh, hubo unas cuantas expediciones a la Luna, se puso el pie en la Luna y de repente dejaron de ir, ¿por qué? a pregunta de millón verdad Bueno, hoy ibadría más que un billón ya sí eh, no lo sé la verdad es que mm, creo que no sé si alguien lo sabe pero desde luego se han eh, Bueno, ahora parece que se va a volver más por mm, por por, eh, por turismo que por que por, eh, por expo ciencia, pero realmente no se sabe por qué se dejó de ir en aquella época en la que mm, era tan habitual ir a la luna y los posteriores viajes no crearon la, de, esa expectación del primero parecía como ir a la luna era como como cruzar el charmo aquí verdad. Y, ...y de repente se dejó de ir... Algunos, eh, ...algunas malas lenguas... ...vamos a ponerlo entre comillas... ...dijeron que se dejó de ir... ...porque ahí se encontraron cosas... ...que no tendrían que estar en la Luna... ...y de esto podemos... Eh, ...creo que vamos a hablar un poquito sobre... ...qué es lo que pudieron ver... Eh, ...los astronautas de diversas misiones espaciales... ...cuando fueron a la Luna... Mm, ...objetos que ya estaban allí... ...seres vivos que ya estaban allí cuando ellos llegaron incluso por primera vez... ...o incluso edificios que ya estaban allí cuando el ser humano llegó por primera vez a la Luna. Vamos por partes y si te parece Carlos, ¿vale? Sí. En principio quizá los primeros señales de radio. Parece ser que desde 1927 y 1935 se, re se recibieron algunas emisiones... ...pero en 1956 investigadores de la Universidad de Ohio recibieron charlas... ...lo que parecían charlas codificadas cuyo origen era la Luna. ¿Es así? Es así, lo que ocurre, que, lo que ocurre siempre. Eh, la NASA siempre niega todo de manera oficial, es decir, con respecto a las ondas en eh, misiones de radio, cualquier o muchos eh, radioaficionados eh, en Tierra pueden capturar señales del espacio, y de hecho así ha ocurrido algunas veces, y, y esa prueba o ese elemento de juicio, como antes hablamos—, está allí. La NASA como institución oficial niega todo esto, así como niega eh, aquellas fotografías de, de diversas eh, misiones espaciales en las que hay algo extraño. Pero luego tenemos las personas particulares, que aunque hayan trabajado en la NASA hablan como ellos mismos, normalmente trabajadores de la NASA ya jubilados, ya, ya retirados, y que entonces hablan de cosas que mientras estaban en la NASA tenían prohibido hablar. Y con las eh, señales de la radio que comentas ha ocurrido... También lo mismo, filtraciones de personas que han trabajado en la NASA y que han dado fe estas grabaciones, algunas de ellas obtenidas por radioaficionados en tierra, eh, certificando que en efecto estas grabaciones eran ciertas y, y nunca se han llegado a descifrar, pero esas señales de radio que lo eran sin ninguna duda, parecían provenir de la Luna y parecían ser inteligentes porque parecían como, como cifradas, como si tuvieran un código. Vamos a ver lo que dicen los técnicos, te parece Alan Davis, es uno de ellos, que trabajaba uh -huh. la NASA desde 1959 hasta 1973 y él la desvela una serie de cosas, ¿no? Sí, eh, precisamente lo que hablamos, una vez que se, que se retiró de la NASA, eh, al tiempo empezó a hablar, empieza a decir cosas muy interesantes y quizás la más la más eh, la que más puede impactar es que era seguro que en la Polo 11, cuando bajaron los eh, astronautas de de la, de la apolo vieron ruinas en la luna, ya no edificios modernos, eh, sino auténticas ruinas, edificios ruinosos en la superficie de la luna. Incluso Alan Davis dijo que él mismo no solo pudo recoger el testimonio, sino que pudo ver imágenes eh, imágenes de estas ruinas. Y, y que el mismo Armstrong, recordamos eh, la primera persona que puso el pie en la luna, mm. Mm, aseguró que él cuando estaba andando por la luna... Eh, se, sentía, se sentía observado y vio como había otras personas o otros, lo que sea pero que estaban allí antes que ellos Ese puede ser el pedacito de fragmento que quitaron eh, que decían que se había censurado cuando se estaba retransmitiendo al mundo ese hecho Podría ser como repetimos la NASA niega que se, que se haya cortado nada incluso ha llegado a negar el falso directo que todos sabemos eh, que, que, que, que hubo de unos segundos para, para, para, y que les daba juego para, para poder cortar lo que sea pero podría ser uno de los, de los momentos clave de la famosa grabación en los que, en los que y no fue el único momento eh, en teoría en, en el que se vio algo extraño. Mm, el problema es que esto no lo digo yo esto lo dice Alan Davis y lógicamente nos tenemos que hacer ecodeclaraciones de terceras personas es decir, todo lo referente a la Luna nosotros mm, no podemos investigar podemos tener un telescopio podemos observar incluso telepes un día podemos hablar de ellos fenómenos extraños luminosos que hay en la Luna pero cuando hablamos de superficies de, de ruinas y de estructuras en la Luna pese a que sí se han visto eh, mediante telescopios terrestres Eh, bueno, es un tema muy complejo mm, Siempre nos tenemos que creer El testimonio de otras personas Porque cuando se han vuelto a querer comprobar esto No ha sido posible Y con los testimonios como del de Alan Davis Ex trabajador de la NASA Esto sí que no hay ninguna duda que lo fue eh, Solo tenemos ese testimonio suyo Que asegura que ha visto fotos Y que ha hablado con, con Astrom Pero luego Astrom lo ha negado es decir, es un tema muy controvertido, pero lo que no podemos es, eh, negar es eh, no escuchar todos estos testimonios porque si separados nos pudieran parecer eh, demasiado fantasiosos, tenemos un buen puñado de ellos y a veces no son en absoluto contradictorios, sino que hablan siempre en la misma dirección, en una ocultación de la NASA, eh, en cuanto a que en la Luna se mueve algo que al parecer, si todo esto es cierto, no sería humano. espacio en blanco un viaje hacia otros mundos esta noche este viaje llevándonos hasta la Luna, el satélite de la Tierra, aquí en Radio Nacional de España. Carlos, eh, decíamos, bueno, que hay una serie de aparentes datos. Vamos a ver si lo recogemos, aunque no haya certeza absoluta, porque no podemos ir allí, no podemos verlo. ¿Quién fue el primero en decir? Carl Sharan, creo, en 1962, eh, era consejero de la Fuerza Aérea Estadounidense, y antes de convertirse en un reputado astrónomo, dijo, la humanidad... Debe aventurarse a la idea de que seres inteligen inteligentes del espacio exterior nos han visitado y que poseen o han tenido bases ocultas en la Luna. Poco conocido esto que ha dicho Carl Sagan, ¿verdad? Así es, eh, y de hecho dijo cuando, como bien has comentado, era poco conocido. Luego no se atrevió a decirlo, sino todo lo contrario, ¿no? Estuvo en una posición bastante, bastante contraria los primeros de las bueno, uno de las primeras noticias que tenemos en cuanto a cosas raras en la luna tenemos de siglos anteriores pero, pero eran cosas quizás menos fiables pero ya en 1848 con la astronomía ya consolidada como ciencia el astrónomo eh, de múnich no lo sé pronunciar lo llamaremos Wit yousen que es parecido al jugador del Barça, verdad y es mucho más fácil de decir porque tiene un nombre un apellido muy raro en alemán. Sí, exacto sí. pues este astrónomo mmm, ya ya vio cosas mmm, que le llamaron mucho la atención de la luna y lo que eh, y que él identificó como lo que podían ser construcciones o rostros eh, restos pero siempre artificiales en su superficie y a partir de entonces la cosa no ha parado es decir en 1885 seguimos en el siglo 19 eh, un astrónomo reputado francés también tolot mmm, vio también lo que él creyó que eran ruinas en la luna eh, en el 53 pues eh, Percy Wilkins y Patrick Moore, muchos eh, oyentes seguro que los que los recuerdan, eh, hicieron una, una recopilación de estas posibles estructuras artificiales y contaron hasta casi 100. Incluso mmm, ese mismo año, el reportado científico que era editor eh, editor científico precisamente del New York Herald Tribune, eh, John O'Neil, mmm, vio lo que él consideró que podía ser un puente artificial de eh, atención unos 20 km ...de longitud sobre el mare Crisium de, de la Luna. Y después Patrick Moore, que ya lo hemos mencionado, ratificó esa observación. O sea, él también, eh, por su cuenta, vio eh, lo, que, lo que el editor eh, científico de New York, Herald Tribune, dijo haber visto este eh, inmenso puente. Pero lo que pasa, Miguel, es que con las estructuras artificiales, si tan misterioso es que estén allí no lo es menos una cosa muy curiosa que pasa con ellas, que aparecen y desaparecen en el tiempo. Es decir, eh, este puente fue visto por al menos dos científicos reputados eh, en observaciones diferentes, es decir, es un hecho más o menos constatado, consolidado, pero posteriormente ni ellos mismos han sido capaces de localizarlo, es decir, se esfumó por completo. Y hasta el día de hoy este mismo puente, vamos a llamarlo puente, no ha sido eh, observado otra vez, si sí otras estructuras que también... ...han seguido la misma lógica... ...o la misma lógica ...aparecen y desaparecen eh, de punto... ...y eh, cambian de lugar... ...y a veces eh, simplemente no se vuelven a ver nunca... ¿Qué pasa Carlos, que se mueven entonces? Parece ser que sí... ...y si esto fuera así... Eh, ...ya digo, hablamos siempre en hipótesis... ...pero si esto realmente fuera así... ...si fueran estructuras y ocurriera esto... Eh, ...tendríamos que... quedarnos que ...dar por hecho de que... ...lo que ocurra en la Luna... ...sea lo que sea que, que hay... Eh, sigue todavía activo eh, Quizá la gente que más tenga que contar Acerca de todo esto sean los astronautas los Astronautas que han estado, que han volado ¿Qué dicen los astronautas? Eh, tengo aquí según los datos El 25 de diciembre de 1968 Lowell, Borman y Anders En su primera órbita en torno a la Luna A bordo del Apolo 8 Vieron un extraño objeto discoidal Al de la Luna también se ven cosas extrañas También se ven cosas extrañas, es más, eh, bueno, hay muchas misiones, la más conocida es la Apolo, subieron varias veces eh, a la Luna, y es muy extraña. Yo prácticamente tengo, tengo eh, recopiladas todas las misiones, y en todas las misiones algo más eh, claro o algo más sutil, pero siempre ha ocurrido algo extraño en estas misiones a la Luna de las Apolo. Eh, pero hay cosas mucho que no son sutiles, sino sino que los mismos astronautas han llegado a ver y a, de y a declarar que vieron algo raro. Eh, OVNIs eh, en su viaje hacia el espacio, mmm, extrañas luminescencias dentro de la cápsula eh, lunar, mmm, cosas extrañas dentro de la, o sea, en el, en el, sobre la superficie de la Luna... ...esas extrañas ondas de radio de las que antes hablábamos también... ...es decir, casi todas las misiones espaciales que han ido a nuestro satélite... ...se han encontrado cosas un tanto extrañas... ...también no olvidemos pasar algo raro cuando nos vamos a Marte... ...que casi siempre, cuando se envían sondas a Marte porque no, no hemos ido físicamente... ...pero casi siempre pasan cosas un tanto extrañas... ...así que parece que cuando pasamos la barrera de la atmósfera... ...lo que ocurre más allá de ella... Pues no es, no es, no es de todo previsible Es significativo este caso que recogíamos del Apolo 8 el 25 de diciembre Que contaba Lowell que cuando estaban, vieron el disco Vidal eh, alrededor, ese extraño objeto Los sistemas eléctricos de la nave se detuvieron durante unos instantes sí. Descendió la temperatura y ¿qué ocurrió? La cápsula dice que se hubiera rodeado una extraña luminosidad Pues claro, el origen de esto, lo, lo, lo extraordinario es que nunca se supo... ...porque cuando se está allá arriba, lógicamente hay algunos imprevistos... ...algunos fallos técnicos y a muchas de estas cosas se le da una explicación... ...coherente, racional y científica, en este caso no... Eh, ...aparecieron esos extraños sonidos de radio que tanto han acompañado... ...a los, a los astronautas en sus viajes espaciales... ...y los, lo que hablábamos antes, algunos eh, radioaficionados en Tierra... ...pudieron captar o dijeron que pudieron captar... ...lo que serían las conversaciones de uno de los astronautas... ...Lover, como bien has dicho... ...con, eh, con la base de control... ...y, y en estas, eh, el astronauta les confirmaba a, la, a, la, a Control... ...que estaba observando ruinas en la Luna... ...así que tenemos un testimonio más... ...de estas posibles o supuestas estructuras eh, artificiales... ...en esta Luna que hoy en día aún la ciencia se está debatiendo... ...si es también o no artificial... Eh, los datos que estamos recopilando esta noche Hablan de estructuras de hasta 200 metros de altas Una especie de pista de aterrizaje de 300 metros de ancho Es decir, estructuras absolutamente gigantescas, ¿no? Sí, de hecho estas eh, Algunas de las más famosas son las llamadas torres o cúspides de Blair En honor a su descubridor William Bear Blair O más que su descubridor, el que las el que las dio a la luz Porque este profesor norteamericano afirmó haber visto y, y poseer de hecho las, las ha hecho públicas unas fotografías de la misión espacial espacial eh el 2, era, sí, de Orbiter 2 si no recuerdo mal en la que él interpretó eh, ciertos elementos de la luna como si fueran estructuras artificiales que él incluso, en base a su estudio de sombras, etc., dibujó que tenían unos 200 metros, como comentas, de altura. Algo que, repetimos, porque es, es, es importante, si fuera cierto, sería realmente realmente espectacular. estructuras artificiales gigantescas en la Luna y que mm, se mueven, cambian de posición o incluso desaparecen para siempre. Y estas torres o cúpides de Blair pues son uno de los hechos más eh, más conocidos porque hay unas fotos. Lo que ocurre es que la NASA siempre ha rechazado estas fotos que, que, que William Blair ha, ha mostrado al, al mundo. Eh, la NASA siempre ha negado que fueran suyas. Eh, no es ni una ni dos. En 1974 se habían descubierto sobre la superficie lunar cerca de 200 estructuras. Es decir, cantidad de ellas, ¿eh? Ahí, hay bastantes. Lo que ocurre que eso, que ahora mmm, no podemos eh, coger nuestro telescopio mmm, potente y poderlas ver porque cambian de posición. Pero sí, en casos esporádicos eh, hay bastantes más de 200. ...y muchas veces las formas se repiten... ...es decir, se habla de... ...aunque se habla de muchas cosas... ...hay varios elementos que se repiten... ...por ejemplo, grandes puentes... ...o lo que son grandes eh, líneas rectas... ...que algunos han considerado puentes... ...y otros incluso pistas de aterrizaje... ...¿verdad?... ...nos recuerda esto un poco la época de... ...de Buandán y quien con las, líneas, con las líneas de Nazca... ...eh... ...otra de las estructuras... ...que se, que se han eh, reportado en la superficie de la Luna... ...han sido lo que se han llegado a llamar... ...grandes cúpulas u hongos pero algunas de ellas gigantescas, eh, es decir, y estas quizás son las dos eh, formas geométricas que más se repiten, eh, que más repiten los testimonios que, que dicen reportar estructuras en la luna, sobre todo la de puentes o líneas rectas, y estas grandes cúpulas u hongos que no saben exactamente qué puede ser, pero que de hecho algo son porque porque los han visto numerosos científicos. Aunque también eh, el Apolo 16 fotografió algo parecido a pirámides, que es una estructura que parece que se repite no solamente en la Luna, sino parece en Marte aparte de la Tierra, ¿no? Sí, habría eh, que saber si estas pirámides también son eh, artificiales o naturales y mmm, cuando son fotografiadas si se trata un juego de luces y sombras como a veces hemos visto que en efecto ha ocurrido. Es decir, eh, no siempre lo que se fotografía una sola vez eh, es, es, es lo que realmente nos parece ver porque cuando lo, las luces cambian y las sombras se mueven, aquello cambia un poco de forma. Pero en algunas eh, observaciones eh, en vivo, es decir, cuando algunos con su telescopio han estado observando directamente el cielo de manera independiente además en varios puntos del planeta han podido ver estas eh, estructuras también piramidales lo cual descartaría estos extraños juegos de sombras que a veces una imagen fija una fotografía eh, hecha con un telescopio nos puede ofrecer estamos hablando de, de testimonios en vivo no solamente con las pirámides sino con otro tipo de, de estructuras Eh, o de lo que, repetimos, eh, lo que los observadores llaman estructuras, porque tienen forma de ello, pero tampoco se puede asegurar 100% que lo sean. Vamos a ir terminando, Carlos, si te parece. Eh, quizá el hecho de que se hayan encontrado todas estas estructuras, dándolas por buenas, sea una de las causas de por qué no han vuelto. Es lo que dicen algunas personas, ¿no? Sin duda, algo debió pasar, eh, mucho más allá del, del recorte presupuestario, porque los casos se repiten y quizás en su día no se vira tanto, pero con el paso de los años, y, y ya comentamos, con el paso de que la gente que entonces trabajaba en la NASA y medios eh, muy próximos a, a la Agencia Espacial Norteamericana se han ido retirando, han empezado a contar y a mostrar eh, imágenes que ellos mismos habían rescatado ...de estas misiones espaciales... ...y con el paso del tiempo hemos visto que lo que... Eh, ...entonces parecía que no ocurría nada... ...ocurrían muchas cosas... ...y esas muchas cosas entre... ...sobre todo son cosas extrañas... ...que la NASA no ha podido ni ha sabido explicar... ...no es que no haya querido... ...sino yo creo que no tiene ninguna explicación... ...para todos estos fenómenos... ...que se les han desbordado... ...es decir, sus, sus astronautas han empezado a hablar... ...que han visto cosas raras... Eh, sus trabajadores han empezado a, a, a sacar fotografías de la NASA y mostrarlas al público, fotografías en las que se veían cosas extrañas y esto a la NASA se le, escapa, se le ha escapado de las manos y hoy en día niega todo quizás en su día ya era consciente de que esto podía pasar y, y decidió no subir, no subir más a la Luna esto realmente nunca lo sabemos pero algo debía ocurrir, digo, más allá del, del, del recorte presupuestario porque es la excusa, la excusa de siempre, ¿no? Y evidentemente no sabemos de quién podían ser esas ruinas, ¿no? Y si estuvieron en la Luna, supongo que pegarse un salto a la Tierra que está al lado sería eh, la, la cuestión más lógica, ¿no? Claro, no sabemos de quién son. Si hubiera eh, si estas estructuras fueran reales y si cuando llegó Armstrong, el primer hombre oficial que subía a la Luna, ya había alguien allí, si esto es cierto, eh, lo que sí está claro es que independientemente de qué es lo que fuera lo que había en la Luna, es decir, si eran, eh, si eran hombres, si eran seres de otro planeta, sea lo que sea... Eh, nos encontraríamos ante unos, uno de los sucesos eh, sin duda más relevantes de la historia del ser humano. Eh, lo que está claro es que no son restos erosionados de piedras de normales, ¿no? No lo parece, porque si lo fueran eh, no aparecerían y desaparecerían o cambiarían de posición. Serían unas ruinas, tal como las entendemos nosotros, unos edificios, unas estructuras que se han hecho viejas... ...y que después de ser útiles se han abandonado allí. Esto no lo parece porque si fuera así las observaciones posteriores de ese mismo punto desde distintos lugares del mundo e incluso desde eh, misiones espaciales o telescopios espaciales que ofrecen mucho más, mucha más eh, calidad lo hubieran visto y no es así es decir, aparecen y desaparecen por lo tanto cuando hablamos de ruinas es una palabra que, que, bueno, que se hizo muy famosa en su día por, unos, eh, por unas declaraciones eh, de Juan José Benítez sobre todo y otras personas pero realmente no serían ruinas como las entendemos serían eh, estructuras artificiales no sé si llamar inteligentes, pero evidentemente que cambian de lugar. Por lo tanto, no hay eh, edificios ruinosos que están abandonados. Y no estamos locos, Carlos, ¿no? Son apreciaciones, son hechos que están ahí, aunque no tengamos todas las claves. ¿Para cuándo crees que puede haber una respuesta? Pues... Eh... Yo creo que, que estamos lejos. Es decir, no sé si incluso llegaremos a saber algo. Es un poco bueno, parece que mina la moral de cualquiera, ¿no? Mm. Pero pero yo prefiero ser realista en estos temas y, y mira, si encontramos algo, pues bienvenido sea, ¿no? No feña, no no no no, no en el intento, ¿no? Es decir, seguimos seguimos en ello, pero creo que no está en, en nuestras manos, es decir, en este todo tipo en este tipo de fenómenos en los que parece que la lo que hay detrás Parece ser que no es humano, por lo tanto, si no lo es, no depende de nosotros llegar a saber algo o no. Lo que sí y eso casi lo puedo garantizar, es que en los próximos meses seguirá habiendo novedades, algunas días muy interesantes en torno a, a estas cosas extrañas que pasan alrededor de la Luna entonces tenemos que estar atentos para, para ver si eso sí que nos sirve para por lo menos acercarnos un poquito más hacia la verdad Estaremos atentos, Carlos. Muchas gracias os vais de viaje a Estados Unidos dentro de poco sí. os espero a la vuelta para que hablemos de Roswell, que vais a estar por allí mm -hmm. de los indios, esas reservas y de esos lugares increíbles que vais a visitar Perfecto Un fuerte abrazo eh, También para Olga Y un placer que hayáis estado aquí en el Espacio en Blanco Espero que no sea la última vez Por supuesto que no, cuando quieras Fuerte abrazo Un fuerte abrazo Hasta luego Espacio en Blanco La puerta hacia nuevas dimensiones. En nuestro tiempo se va terminando en esta segunda cita del espacio en blanco, pero antes la solución a ese sorteo que teníamos Paz paz Llamas, buenas noches. Buenas noches. Mucha claro. gente llamándonos, ¿eh? Pues muchísima gente. Dejamos los teléfonos para pasar aquí a estar contigo y dar el nombre de, de los ganadores. Vamos con Atentos ellos. Atentos entre toda la gente que nos han llamado y mandó emails a nuestra dirección. Estos son los cinco ganadores. Eso, entre las llamadas y los emails bien. Muy bien. Ángel Moreno, de Sevilla. Ricardo Heredia, de Granada. Leonardo Jiménez, de Badajoz. María Herranz, no, Marina Herranz, de Barcelona. Y José Ramón Concepción, de la Isla de La Palma. A todos ellos, enhorabuena, muchísimas gracias por participar, y a los que no han salido ganadores, no se preocupen, porque el Espacio en Blanco va a dar siempre la oportunidad de que cada uno de ustedes se puedan llevar un libro a su casa. Ha habido también un montón de gente que nos ha llamado contando los casos. Vamos a abrir ese teléfono sí. que tenemos, ese contestador, para que dejen grabado el caso que estén viviendo y trataremos de ayudarles y de investigarlo. Pues si sí, vamos a recordar el número de teléfono del contestador, 91 346 10 55 91-346-1055. Eh, Rosa, al igual que yo, hemos eh, pues eh, tratado todos los temas con mucha seriedad, hemos tomado datos, pero es verdad que si quieren llamar y contárnoslo en directo, pues aquí, o en directo no, grabarlo en el contestador, lo vamos a tener en cuenta muchísimas gracias a todos vosotros porque han sido muchísimos los casos Miguel, no dábamos abasto dos informaciones que tenemos también que recomendamos a nuestros oyentes antes de irnos por ejemplo, miembros del equipo del Espacio en Blanco han ido ya a ver una exposición que se está celebrando aquí en Madrid se ha inaugurado a principios de este mes se llama Príncipes Etruscos entre Oriente y Occidente esta exposición está en Caixa Forum en Madrid en el Paseo del Prado 36 si tienen tiempo, no se la pierdan ya saben ustedes que el pueblo etrusco es uno de los más conocidos eh, que ocuparon eh, Italia en la antigüedad tiene muchísimos misterios y precisamente esta exposición quiere mostrárnoslos todos hasta el próximo 18 diecio hecho enero tenemos de tiempo para ir y muy importante, la entrada es gratuita, o sea que no no hay excusa para no asistir. Y otro más que solamente queda mañana para poder Solo verlo. Solo queda mañana, sí, gracias a un oyente del programa, un amigo de Espacio en Blanco, de Abraham, eh, compartió con nosotros un email que nos enviaba y nos comentaba que estaba emocionado porque había ido a ver una exposición en Salamanca sobre el Procesus contra los Templarios. Y es una exposición ex excepcional de fax de incunables, dice una maravilla para poder descubrir obras de arte majestuosas, libros llenos de detalles, sus textos, sus ilustraciones. Pues bien, lo que nos contaba Abraham sobre este proceso contra los templarios es un documento de 799 ejemplares que ha emitido la exculpación de la orden del temple, dice que acaba de ser publicado por el Vaticano. Pues bien, se inauguró el 5 de septiembre y mañana cierra sus puertas, pero toda la gente que esté en Salamanca o pueda acercarse mañana tiene la posibilidad de visitar esta exposición que estará abierta hasta las 9 de la noche. No, en los festivos hasta las 2 de la tarde, eso es, lo estoy viendo mañana domingo, de, de 12 a 2 en la sala de exposiciones del Palacio de la Salina, en la calle San Pablo 27, en Salamanca. Si quieren, pues tienen que ir y no perdérselo. Trataremos en esta sección de recoger esa serie de actividades para contárselas a nuestros oyentes. Gracias, Paz, no tenemos más tiempo para para nada más ahora. Seguiremos recogiendo los emails de nuestros oyentes y trataremos primero contestarlos todos y de vez en cuando contarlos aquí. Que contarlo lo hacemos, aquí. ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Sí, nos vamos. Las dos citas del Espacio en Blanco terminan por ahora, pero recuerden, volvemos en seis días. La próxima cita, viernes, madrugada al sábado, de 2 a 4, aquí en Radio Nacional de España, con un montón de misterios que tenemos ya preparados para contarles. No se olviden que tenemos una cita. Cuídense, disfruten de este domingo y del resto de la semana. Y aquí les esperamos, en Radio Nacional de España. Y hasta las 4, las 3, en las Islas Canarias, les dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuídense. Nos vemos. ma